Como se te cante, como te salga, como puedas Decimo para que escuchen los que te dicen Vos no digas ni mu Ahí va Hoy vamos a hablar solamente sobre tres temas El pasado, el presente y el futuro La clave para que esto empiece Tiene dos palabras Decimo hay comunicadores periodistas escribas locutores editorialistas opinólogos, denunciadores mobileros columnistas conductores especialistas interpretadores mejor decir. Miguel Benazallac es filósofo, psicoanalista, investigador. Ahí leí, googleé y decía doctor en psicopatología. Exacto. sí. Bien, más. o googleé bien entonces. Sí. Neurocientífico. Miguel además es argentino, vive en Francia. Es ex integrante del ejército revolucionario del pueblo. Exactamente. Sí. Y en la parte de, de googleo no aparecía tanto que Miguel Benazallac es marido, papá. Papá, papá, mucho papá. Mucho papá. ¿Cuántos hijos tenés, Miguel? No, no tanto. Lo que pasa es que es una diferencia de edad muy grande, porque tengo una gran una nena grande, Alice, que tiene 30 años. Ajá. Una nena ¿Que canta que, como los dioses? Que canta muy bien, claro, que es cantante allá en Francia. Una nena que tiene 5 años, Amanda. ¿Mi amiga? Y, claro, la amiga, absolutamente Sergio. Y Sara Luna, que tiene 17 meses. Bien. Esto no está en Google, o sea que acabamos de dar una primicia. Absoluta, total. Lo que es que me, me gustó el método y el resultado viste, para tener hijos. El método es muy divertido Bien. y el resultado, los hijos, es fantástico. Entonces eh, yo seguí. Y todas nenas. Todas O nenas. sea que venís un en un harem, plan... Un harem. Todo un harem feminista. <risa> o, o, o, un, o una banda feminista claro, tremenda metida no sé. en tu casa. Gracias ah, bien, sí, también Angelic. Me... Angelique. El, bueno, Miguel Benazallar, además de toda esta cuestión que estamos contando, es autor de libros como... Cerebro aumentado, hombre disminuido, elogio del conflicto, el mito del individuo, las pasiones tristes, ese libro habla sobre el sufrimiento psíquico y la crisis social y ya vamos a hablar de esto, todos estos temas de las tristezas, las decepciones, las pasiones tristes, los conflictos y demás. Pero Miguel, vos te estás por ir a Francia, sí. que es donde vivís. Hoy es un día muy lindo, Y te quiero proponer una charla que a lo mejor no sea muy académica, uh -huh. sino una de esas vituperadas charlas de café. Claro, aparte estamos en una mesa de café. Estamos en una mesa de día. café, nos, nos han dejado entrar acá lo de la gente de Mu Punto de Encuentro. Sí, son buenos. Así que como charla de café formal, te pregunto, ¿qué tipo de café te gusta? A mí me gusta el café en jarrito, café así, café negro nomás en jarrito, me Y en y en París, que está lleno de café, los cafés parisinos son sí. parte de la historia de la humanidad, poco menos. ¿Es más rico el café? Pues? No, pero hacen café bueno, hacen café bueno. No no es como el cafetano, ¿viste? Porque el cafetano es café muy cortito, restreto, y se hace y todo así nada más. No en en Francia es más como acá, ¿viste? Un café grande, ¿viste? Y vas tomando No, está bien el café en Francia, no, no no, no tiene nada que ver con Estados Unidos, que es agua. ¿no? Que es agua, y claro. acá la pasás bien con el café. Acá la bien, con, no solamente con el café, pero con el café también. Con otra cosa también, porque además Miguel, con toda la familia se viene muy frecuentemente a la Argentina, estás viniendo dos, tres veces por año, sí, sí. a dar charlas, a dar eh, cursos, seminarios y demás, lo cual es una actividad que siempre nos permite ponernos en contacto con cómo están las investigaciones que vas haciendo en Europa, lo que estás haciendo como nuevos libros y trabajos. Pero ya que estamos con lo del café, en Argentina siempre se dijo que hubo muchos revolucionarios de café. ¿no? Todo lo, lo que esa imagen que queda del setentismo. Sí. También hubo gente que era revolucionaria sí, en serio. ¿En serio? Sí. Sí. Y vos no eras muy cafetero en ese caso, porque estabas haciendo una militancia bien concreta y demás. Pero, ¿qué imagen te queda sobre esa... Cuestión del setentismo aplicado a esta época. No, a mí eh, los años setenta me parecen, eh, me siguen pareciendo un, que fueron una fiesta, una primavera histórica, ¿no? Eh, y como toda primavera, bueno, después eh, no, no fue una primavera, no, o se pasó. Eh, pero me parece que eh, mismo o sea tratar de comprender, de juzgar, de reivindicar. ...de condenar... ...de idolatrar... ...todo eso me parece un poco al pedo... ¿no? O sea, ...me parece viste que... Eh, ...las épocas históricas se cierran sobre ellas mismas... Ajá. ...y que mismos los lo que fuimos protagonistas de la época... Eh, ...quedamos afuera de la puerta... ...por eso me parece que... Eh, ...bueno, que hay que tener una actitud un poco reservada... ...con respecto a cualquier tipo de interpretación... no o sea, ...de decir... ...estuvo bien, estuvo mal... Hay que capitalizar efectivamente las enseñanzas de la historia, pero uh -huh. eh, lo que me parece estúpido es eh, los balances eh, o, bueno, esto que te digo, lo peor, los que tuvimos algún protagonismo o mucho protagonismo y que andan ahí diciendo yo sé porque yo estuve, porque justamente lo que es paradojal es que mismo si uno estuvo, no sabe porque eh, hay un corte en uno mismo, hay un corte en uno mismo, entre el pasado y el presente, ¿verdad? Sí. Y entonces, bueno, yo trato de ser eh, así un poco cauto con respecto a, a ese pasado. Me parece que lo que hice y lo que hicimos estaba muy bien, no era lo único que se podía hacer, se podía hacer cualquier otra cosa, lo único que no se podía hacer, para decirlo así, es no hacer nada, claro. ¿verdad? Y después, bueno, claro, o sea, una vez que la, que el, la película terminó, somos todos muy vivos porque sabemos, sabemos cómo te, todo, Claro, cómo te equivocaste, cómo fuiste pelotudo, cómo fuiste. bueno. Pero me parece que, bueno, por, por empezar, era así, era una época que tenía sus propias leyes y reglas. Estamos hablando con Miguel Benazayaga, filósofo, neurocientífico, psicoanalista. Y me quedé pensando, era una época con sus reglas y sus leyes, y, y esto empalma con lo que vos eh, mencionás con mucha frecuencia, que es la idea de pensar las cuestiones situadamente, pensar claro. que en, en que en determinadas circunstancias ocurren determinadas cosas. A ver, esto del pensamiento situacional, sí. por ponerle la palabra, sí. no sé si estoy hablando correctamente... Sí. Pero se diferencia de, de, de lo teórico, lo dogmático, claro, el pensamiento trascendente que claro. la da toda por su vida. Claro. Demás. No, me parece que es eh, realmente hay algo de críptico, viste, de cerrado, ¿viste? en cada situación que se entiende intrasituacionalmente y que uno no puede andar haciéndose el vivo después, ¿verdad? O sea, ya digo, no, no, no quiere decir no capitalizar ciertos enseñamientos de la historia, ¿no? Pero, enseñanza de la historia. Pero, efectivamente, me parece que hay algo que se juega en situación y que uh -huh. no se puede comprender. Por ejemplo, el otro día había alguien que me hablaba de la época violenta, del ERP y Montoneros y qué sé yo. Claro, yo también ahora, con todos los datos que yo conozco, inclusive para hablar solamente del ERP, para no andar hablando mal de otros, ¿no? con los datos que yo tengo hoy, Hay cosas que me parecen increíbles, por ejemplo, que el Roby Santucho sabía que Montechingolo estaba cantado y mandó a los compañeros a atacar Montechingolo, o el uh, cabezadurismo, la testadurez con respecto a Tucumán, me parece increíble. Me parecen increíbles muchas cosas, para no hablar de montoneros, otra cosa que me parece más increíble, pero bueno, para hablar de uno, ¿no? Pero la verdad es que eh, yo creo que eh, intrasituacionalmente había un montón de elementos ...que justificaban y hacían que esto no sea un delirio, claro. ¿verdad? Había cosas más o menos equivocadas, más o menos brutas, más o menos complejas, ¿verdad? No todo era lo mismo. Pero extra situacionalmente, fuera de la situación, no se puede comprender, ¿verdad? O sea, yo creo que en cada situación lo que hay que comprender son los elementos de la situación actual. Claro. Entonces no hay que hacerse el vivo con lo que pasó ayer... Hay que tratar de ser un poco menos opa con lo que pasa hoy, más bien. ¿verdad? Tal cual. Y eso exige también una cabeza muy abierta para poder meterse en las situaciones y en los tiempos. Sí. Sin un preconcepto. Esta sería un poco la... Sí, sin preconcepto y sin andar hinchando, la... molestando, digamos, con eh, charreteras, ¿no? Decir, eh, yo lo viví, ¿verdad? O sea, legitimarse con lo que uno fue en el pasado me parece una estupidez total, ¿verdad? Porque lo que uno fue en el pasado fue en el pasado. A mí, yo siempre lo digo, mismo en Francia, o sea, en congresos Congreso de, eh, de Biología de Síntesis, sí. eh, aparece y se dice que fue guerrillero en la época, porque a mí me formó eso más que cualquiera de los doctorados que tengo. Etc. Pero una cosa es eso y otra cosa es legitimarse, decir yo tengo derecho a hablar más que vos porque yo viví eso en el pasado. Porque en realidad en cada situación... Hay que tirar los dados de nuevo, hay que lanzar... Eh, todo se rejuega de nuevo en cada situación. La vida se reinventa cada momento. Sí, y yo te digo una cosa que yo entendí muy claramente en Francia. Vos sabés que un grupo muy importante de heroicos resistentes al nazismo fueron torturadores en Argelia después, ¿viste? Ah, Entonces... Mirá. ¿Viste? Y para no hablar de algunos compañeros que en Nicaragua eh, no no no no eran hermanos de caridad no cuando fueron a ayudar a Nicaragua perdón entonces la verdad es que hay que tener mucho cuidado porque no es porque uno hizo algo que eh, queda legítimo eso se puede pensar para que me mate la gente para decir algo horrible muy mal una cosa es Fidel Castro en la sierra, Fidel Castro al principio de la Revolución Cubana, y otra cosa es Fidel Castro que en 100 años no encuentra a nadie para suceder, lo que no puede abrir el juego, ¿verdad? Entonces, la verdad es que la gente, las situaciones son discontinuas y la gente es discontinua también. Y cualquier persona que trate de legitimar una continuidad de sí mismo, está mintiendo. Estamos hablando con Miguel Benazallac sobre las mentiras, uh -huh. sobre nuevos paradigmas y nuevas perspectivas para ver las cosas. Y Miguel, en un ratito te voy a proponer seguir hablando sobre estas cuestiones y también sobre las decepciones, las tristezas, los militantes tristes, el sufrimiento psíquico y las cosas que están pasando en este presente. Y el dulce ver... de leche. Y el dulce de leche. <risa> Gran idea. www.lavaca.org Decimo. Www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 Por, el, ...por la página de Farco. ¿Vos sabés, Miguel, sí. que Farco es el foro argentino de radios comunitarias? Sí. Que justamente reúne estas sí. cuestiones. Y hoy estamos con Miguel Benazayag, argentino, pero que vive en Francia. ¿Sos francés también? Franco-argentino, sí. Mirá vos. Por mi Vas. madre eh, soy francés. Mi madre es una, era una nena judía cuando llegaron los nazis a Francia. Se exiló acá con sus padres, claro. Y después eso... Fue, te abrió la puerta de vuelta, claro. a volverte porque vos estuviste detenido justamente claro. en la época de la dictadura militar por tu militancia en el Ejército Revolucionario del Pueblo. Claro, ya era un poco más activo que lo que hizo mi madre que es simplemente nacer judía. <risa> me, yo, vos te tenía, la buscaste, aparte. Yo me la busqué. Bien, <risa> perfecto. Miguel Benazallá, que es filósofo, psicoanalista, investigador, doctor en psicopatología, neurocientífico. Me estoy olvidando algo. Escritor de cantidad de libros sí, como no, el mito yo el Balín... escritor no no di, sí no publiqué cuarenta libros un no, ensayista pero escritor no sé si sí, trato a veces de escribir un poco me dejo ir a escribir a hacer frases pero bueno <risa> es medio que sí ensayo más bien es, pero el, el, el, en general el tema del ensayo y Miguel estamos hablando sobre estas cuestiones del pensamiento situado sobre Eh, me, me venías contando cómo se puede ver la historia en distintos momentos y haciéndolo de un modo que no sea trascendente o con un preconcepto sino entendiendo cómo es la propia situación pero te pregunto esto, vos venís aquí a Argentina siempre has estado bien crítico del gobierno anterior al actual en muchos casos y ahora te encontrás con el gobierno actual, sí. viajaste, llegaste a Buenos Aires, llegaste a Seiza te asomas a esto. ¿Cómo estás viendo la cosa? Bueno, yo con respecto al kirchnerismo, eh, con mucha gente, eh, festejé la llegada de Néstor Kirchner, ¿no? Porque realmente eh, hay cosas que son como acontecimientos eh, irreversibles, ¿no? Que eh, cuando uno está muy en lugar, eh, los manosea y se olvida. Pero, por ejemplo, yo creo, estoy convencido, que la política de derechos humanos, eh, condenando a los militares... No vengándose ni impunidad es un acto por empezar histórico mundial único, único. verdad, único, inédito, inédito. Nuremberg, Nuremberg no quedaba, los alemanes no tenían más ni un matagato. ¿sí? No y juzgaban un ejército vencedor a los otros claro, acá, acá fue otra cosa. La institucionalidad. Yo, claro, distinta. yo creo que eso que se banaliza un poco porque claro la historia sigue se va embarrando un poco la gente se va embarrando. Pero eso no debe embarrar el evento, el acontecimiento. El acontecimiento uh -huh. es histórico, único, porque sin justicia histórica no hay justicia social posible, ¿verdad? Entonces, eh, claro, ¿cómo no festejar eh, eso del kirchnerismo? ¿Cómo no festejar también que el kirchnerismo significó eh, bueno un poco menos de sufrimiento para el, los pobres, para la gente que vive mal? que significó también dignidad para las amas de casa, para los postergados, mismo el casamiento igualitario antes que en Francia, dado acá, ¿verdad? Claro, tal cual. Eh, no sé, me parece que eh, esa cuestión todo o nada, estamos con o contra, me parece que es una estupidez y que Uno, como dicen los franceses, uno tira el bebé con el agua del, de, del baño, ¿no? no sé si se dice acá también, ¿no? O sea, sí, sí, el bebé al pozo. Claro, tirás el bebé, cuando vacías la bañadera tirás el, bebé, el bebé también, ¿no? Y entonces no hay que tirar al bebé, y el bebé es un bebé que, no sé, o sea, yo creo que eh, más allá del viejo Ilía, que bueno, efectivamente... Fue una especie de santo que se confundió de camino y fue uh -huh. a la Casa Rosada. ¿verdad? Eh, más allá del viejo Ilía, yo creo que efectivamente el gobierno de Néstor Kirchner fue un gobierno único para este país, eh, bueno... Después eh, dicen que dicen que robaron y que robaron y robaron y yo vi el video donde está este infradotado de López con la valija llena de dos valijas y monjas sí es una claro, cosa un, valija, poco, un poco irreal claro como toda buena realidad no claro ¿viste? entonces eh, ahí ya viste lo que más me molesta en eso paradójicamente es que yo creo que la corrupción es un fenómeno Eh, intrasistémico. Me parece que la corrupción no es un accidente. Me parece que la corrupción es eh, algo que eh, existe en este eh, hoy en día a nivel mundial, que eh, con el neoliberalismo eh, se mueve así con los gestores, porque como el poder político ha perdido poder se compra a la gente es con sumas enormes y el que no quiere eh, ser comprado se vuelve peligroso ¿verdad? Entonces yo no justifico nada simplemente digo que no hay que andar pidiendo peras al olmo o sea, no hay que pedir a gente que tiene la vocación de dirigir países ya es bastante enfermo eso de querer dirigir países ¿no? o sea, hay casos donde no hay casos como Mandela o Baclavabel hay casos donde efectivamente es, la gente se encontró dirigiendo porque realmente había necesidad que él dirija. Si no, en general la gente hizo un montón de bajezas, un montón de porquerías para llegar a dirigir, ¿verdad? Seguimos en esta charla de café con Miguel Benazallán. Que esa gente que dirige participe la corrupción, hay que, hay que bajar un poquitito el nivel de eh, mambo imaginario, o sea... Eh, el poder es así, el poder es corrupto, el poder corrompe, qué sé yo. El asunto es que no todos los poderes son iguales, que una democracia no es lo mismo que una dictadura, que una democracia eh, que eh, tiene que conceder cosas al pueblo porque el pueblo la eligió, no es lo mismo que una democracia de derecha, con, uh, como esta, con los monopolios, y el fondo. Entonces, hay diferencias y diferencias importantes. Pero lo que no hay que hacer es eh, estar eh, pidiendo que esa gente, que en general son eh, enfermos un poco verdad, del poder, porque nadie llega ahí si no es un enfermo del poder, eh, de repente eh, amarlos, odiarlos, me parece exagerado. ¿Y con la etapa actual? Bueno, genera estamos en ese binarismo que genera algo similar del otro lado digamos. claro, lo que pasa es que eh, efectivamente eh, yo vivo en Francia y cada cinco años voy a votar el menos malo voy a votar llorando porque voy a votar a los socialistas de mierda y qué sé yo bueno pero entonces hay una diferencia hay una diferencia entre el gobierno pasado de Cristina y el gobierno de Macri la diferencia es que Cristina para mí eh, que Cristina tenía que aceptar la presión popular, porque ella era su base, digamos, su legitimidad, y disimulaba para darle poder a Monsanto, para hacer otras cosas que hacía por atrás, por supuesto. En cambio, este gobierno claramente es el gobierno de los monopolios, del Fondo Monetario Internacional. este gobierno es ni más ni menos que la parte cívica del golpe cívico-militar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no ver una diferencia? Claro que hay una diferencia, pero lo que pasa es que la diferencia no puede jugarse en kirchnerismo o anti kirchnerismo. la diferencia tiene que jugarse diciendo bueno esto es un horror total y no porque esto sea un horror total eh, yo tengo que ser kirchnerista o anti kirchnerista. me parece que hay que desenganchar el pensamiento y sobre todo la acción política de eh, esos grandes eh, bloques así por o contra hay que estar un poco más decepcionado alegremente decepcionado de los dirigentes Ahora vos usás la palabra alegremente decepcionado porque también mencionás mucho algo que te pido que me des como una introducción al tema en este pedacito de bloque que nos queda, que es lo del militante triste sí. o sea, ¿qué, qué, ¿Cómo funciona políticamente ve, esa cuestión? Hace mucho tiempo, este, cuando nosotros reformamos un grupo de compromiso, que es el colectivo a pesar de todo, malgré tú, en Francia ¿no? nosotros habíamos identificado para identificar decimos. Que, que el militante triste es el militante que, mismo si es un pichirucho y de barrio, mm -hmm. sueña con el poder. Sí. Toda persona que desee el poder, toda persona que piensa que el poder es el lugar de cambio, etc. Toda persona que no piense en la potencia inmediata... Yo creo claro, que Miguel, cuando habla del poder, señala para arriba. Sí, y la sí. potencia es algo que está abajo, ¿no es cierto? claro. Cualquier persona que se la pase con sueños de poder es un triste, uh -huh. y la verdad es que la mayor parte de los militantes eh, son militantes tristes, moralistas, dadores de elección, eh, que te culpabilizan, ¿verdad?, Y la verdad es que la vida de la gente no se pasa con eso. La vida de la gente se pasa porque tuvieron hijos, porque tuvieron enfermos, porque les llegó una desgracia, una felicidad, porque hubo una inundación, porque se quedó en el desempleo, ¿se entiende? O sea que la vida de la gente es una multiplicidad que no pasa en ese relato histórico del poder y los poderosos. No pasa por ese relato del poder y los poderosos, nos lo está diciendo Miguel Benazallag, filósofo, psicoanalista argentino que vive en Francia y con quien ya volvemos para charlar un poco sobre cómo podemos pensar un poco distinto esas cuestiones. Decimo. Decimo. ¿Lay, lay, lay, ¿Eh? Libros y alpargatas. Venía mu punto de encuentro. Mate y bizcochitos, divis y dulces y, y polietireno 1440. Remeras y empanadas, carteras y revistas, zapatillas y ciris Bijú y detergente, ropa y berenjenas de diseño.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 Estamos en Decimú, que es un programa que no tiene estudio, yo digo Miguel, no tenemos estudio en el sentido, yo no sé si estudié tanto como debería, pero además no tenemos estudio, sino que lo hacemos en la calle, en los barrios, nos vamos a las provincias a trabajar, y hoy lo estamos haciendo en un café. Por eso arrancamos esta charla con Miguel Benazayag, hablando sobre el café, Absolutamente. el jarrito, ahora vamos a tener que pedir otro, me parece, porque si no, ¿cómo hacemos Yo una verdadera ser, charla de claro, café? Claro, estamos hablando, viste, pero es, no, es mentira. Es mentira, no estamos tomando café. Pero nos tomamos un par de cafés interesantes. Miguel Benazayag, que es filósofo, es un argentino de los que tuvo que salir después de haber pasado una cuatro años cuatro años me, me, me, me hospedado mandaron. por los por la dictadura no, militar no, no tuve que decir, me mandaron la verdad es que yo fui preso uh, hasta París ese es el que <risas> y, y la decisión de ir a París era porque justamente tenías la nacionalidad claro, la nacionalidad y como uh, habían matado Astiz había matado a las dos monjas francesas para cubrir eso Eh, encontraron cuatro franco-argentinos, no, un francés y tres franco-argentinos. Frente al escándalo internacional de las monjas, claro. claro. Absolutamente. Las monjas secuestradas, recordemos, en la ESMA por la Alfredo, Esma, Astiz, Alfredo Astiz, el Tira Astiz, Costa y todo el elenco. Que las asesinó y entonces para cubrir eso fueron a buscar algunos franco-argentinos que Francia reclamaba ¿por qué Francia reclamaba? porque le vendía armas a la dictadura y había el general Osarés que enseñaba a torturar ¿no? entonces había que cubrir un poco todo eso entonces nosotros fuimos eh, los que servimos para cubrir la muerte de las monjas bueno, no lo sabíamos, ¿eh? por supuesto no sabíamos pero llegamos a París y había un montón de periodistas y decían, pero tan famosos no somos ¿viste? Y era porque había un, todo un operativo de cubrir uh, uh, los, negociados los negociados y el... la muerte de las monjitas. Exacto. Y Miguel, en el momento en el que vos vas allí, ¿ya estabas con la idea de estudiar y de trabajar en este tipo de cuestiones que estás haciendo relacionadas, por ejemplo, con las neurociencias y demás? ¿O fue una decisión que vos después fuiste aprendiendo, digamos, en el camino? No, eh, todos esos temas, la, yo, viste, que dice que solamente los imbéciles no cambian de opinión, ¿no? Bien. Yo soy un imbécil, ¿viste? Porque la verdad es que las cuestiones que yo trabajo ahora eh, son las mismas que me interesaban a los 15 años. Bueno, entonces, bueno, fui aprendiendo más cosas, fue ramificándose, pero las cuestiones que yo trabajo son esas cuestiones. ¿eh? Que dan como resultado, por ejemplo libros en el que planteas el tema de las pasiones tristes el sufrimiento psíquico la crisis social que es algo que uno ve a ver yo lo veo si querés por, por lo más evidente que es la cantidad de gente que toma alcohol, pastillas, fármacos de toda clase. Cuando se habla de droga de los drogadictos y los narcos y demás, ah. me parece que se olvidan de todos los botiquines y las, bot sí, y, las sí, sí. y las licorerías. Claro, de Bayer, de Bayer es un gran dealer. Tal cual. No, por supuesto. no hablamos de Osvaldo, por supuesto. No, no, no. no. El Pero entonces Ese tema del sufrimiento psíquico y la, y la crisis social y demás, ¿de qué modo es que vos le entras a ese tema como para poder estudiarlo y comprenderlo de un modo que no es solo científico, sino que tiene también consecuencias políticas? Claro, yo eh, en ese asunto está, eh, yo trabajé 30 años en un hospital psiquiátrico, no en un servicio de psiquiatría. Así, eh, lo que pasa es que efectivamente no, me parece que el, el individuo no es una unidad suficientemente estable como para tener problemas propios, Ajá. ¿verdad? Me parece que eh, es como un problema de foco, ¿no? O sea, como vos mirás de muy cerca, este, vos ves singularidades en el individuo. Pero en realidad, los individuos no somos tan singulares, tan particulares como nos creemos, ¿verdad? Nos lo creemos, eso sí, porque yo digo, estoy no lleno de problemas o de felicidades, lo que claro, sea. Pero parece sobre todo singulares, ¿viste? Que uno se cree que su historia es tan singular, etc. A mí me parece que no, que los individuos somos pliegues de una tela común, de un tejido común, ¿verdad? Esos pliegues son más o menos profundos, más o menos uh, chiquitos. Y más chiquitos el pliegue, menos profundidad entonces tiene alguien, más se va a creer singular. ¿no? Claro. O sea, entonces, eh, en realidad lo que yo trabajé como clínico y desde de la filosofía antropológica, digamos así es comprender cómo uh, la época se manifiesta en cada uno de nosotros y los problemas de la época se manifiestan en cada uno de nosotros. Y entonces lo que yo trabajé, estudié clínicamente, teóricamente es eso, o sea, cómo la crisis social, la crisis histórica se manifiesta como sufrimiento en cada uno de nosotros, que va a pensar que sufre por cuestiones singulares individuales sin darse cuenta que lo singular individual es un modo de manifestación de la época ¿no? no todos los modos son iguales pero lo común es más importante que lo singular el pasado, el presente, lo digital todo en esta charla que estamos sosteniendo con don Miguel Benazallá Y eso hace que mucha gente se sienta frustrada, fracasada y demás por problemas que vos en algunas claro. de las charlas has dicho es, es, es, un, es una equivocación pensarlo así. Claro. O, o sufrirlo así. Claro, viste, o sea, cuando la gente dice, cuando la gente dice Pero qué decepción, hemos luchado tanto en los 70, hemos eh, y ahora todo va mal, estoy decepcionado, estoy triste. Me parece eh, Me parece una huevada, la verdad. Me parece una huevada porque en realidad no tenemos por qué estar tristes de lo que es el mundo. El mundo es lo que es el mundo y sobre todo nosotros somos el mundo. Entonces la cuestión es, bueno, está bien, es una época oscura, es una época oscura, es una época complicada y bueno, nosotros no, no, no tenemos ninguna exterioridad con respecto al mundo como para indignarnos, decepcionarnos, verdad, juzgar el mundo de afuera. nosotros... Somos parte del mundo Y la tristeza que sentimos Cuando decimos estar desesperados Decepcionados, deprimidos Esa tristeza no es una tristeza De una mirada exterior Al contrario Eso es una corriente Muy fuerte Intramundana O sea que la tristeza que yo siento Es un elemento de la situación histórica actual claro. ¿Verdad? O sea, yo tengo que eh, Comprender la tristeza como No es yo estoy triste por el mundo Sino que El modo de estar afectado por el mundo, pasivo es la tristeza, ¿verdad? Tal cual. Ahora, otra cosa que vos has planteado y te quería preguntar por, por esa cuestión que me dejó siempre sorprendido es que uno de los modos de control, probablemente a partir de esto que decís, es la simplificación y la distracción. La claro. distracción en el sentido de la diversión, la ¿no diversión, cierto? claro, divertirse, ¿no? C sí. Como que te venden también la diversión sí. para que salgas de esa tristeza. Bueno, yo creo que en eso uno de los temas que yo trabajo más como investigador, que es la digitalización la del realidad. mundo, etcétera ¿no? de la vida, efectivamente yo creo que el mundo digital es un mundo terrible de captura de, eh, de mentes, de preocupaciones, de potencia, ¿no? Pero como o sea, yo uso el telefonito sí. vos me estás diciendo que el telefonito me está usando a mí, y en parte seguramente pero ya estás un poco como eh, marginal digamos que eh, digamos que los juegos eh, la, los profilajes los eh, to, todo lo que eh, te, te captura viste en el mundo digital que captura tu atención y aparte bueno modifica tu cerebro efectivamente tu modo de pensar Eh, todo va el lado de un divertimento, ¿no? De divertirse, ¿no? O sea que es un poco la consigna, no sé si acá la dice, anima a decirlo allá. Está muy de moda, viste los jóvenes que van a escuela de comercio, tipo de cosas, dicen el mundo es mi terreno de juego, viste toda la cuestión lúdica, claro. todo lúdico, viste. Y más el mundo se pone peligroso, más el mundo está eh, sufriendo, caótico, injusto, más eh, hay una especie de visión lúdica del mundo, ¿verdad? Y me parece que la visión lúdica del mundo es un horror, ¿viste? es un horror, me parece que efectivamente es eh, hay la dependencia toxicomanía hay la dependencia a, a los juegos, a la, a, a la información, pero son distintos tipos de captura, en realidad claro. el problema es la captura. ¿verdad? Y vos decís que además y lo, lo estás estudiando, es que eso además nos transforma sí. no solo en nuestra mentalidad, nuestras ideas, no. nuestros hábitos que anda todo el mundo con el dedo no. pegado a los Telefonitos, por ponerlo más obvio sino que vos decís estás haciendo transformación física en nuestros cerebros por eso sí. el libro Cerebro Aumentado Hombre Disminuido sí. ¿Qué significa eso del Cerebro Aumentado? Y es el proyecto actual es el proyecto actual la, de la tecnociencia es la aumentación del hombre la aumentación de la vida la aumentación o sea la idea es que es, conocemos conoceríamos suficientemente de los procesos vitales como para modificarlos y aumentarlos. ¿verdad? Pero la aumentación es en qué sentido la aumentación. La aumentación siempre es en el sentido performático, económico, en realidad. ¿verdad? Sí. O sea, la aumentación es siempre en ese sentido. Alargar vidas, por ejemplo. Alargar vidas. Eh, Artificialmente. sueño, tiempo de sueño, ¿verdad? Eh, aumentar las capacidades de trabajo, ¿verdad? Eh, entonces... Eh, En realidad la aumentación no es una aumentación eh, inocente, ¿no? La, aumenta la aumentación de por sí es un problema, porque quiere decir aumentar, ¿no? Y, segundamente, eh, eh, eh, es eh, siempre muy muy claramente orientada la, la dicha aumentación. Nadie dice aumentación de la posibilidad de imaginar, aumentación de la posibilidad de, de comprar, crear, de, crear de, de ser un inútil, en el sentido filosófico de inutilidad, ¿verdad?, Entonces, en ese sentido, bueno, ahora lo que yo estudié Lo que yo trabajo es cómo uh, el cerebro en No es solamente el cerebro, ¿no? Pero bueno, es cómo el cerebro se va modificando Fisiológicamente y anatómicamente De por uh, la simple promiscuidad con las máquinas digitales ¿sí? Ahora vamos a hablar de cómo la promiscuidad con las máquinas digitales Nos está cambiando nada menos que el cerebro O en mi caso, lo que queda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 Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Grito Pelado, el segmento musical de Decimú. Y hoy les voy a presentar a Damián Robner y Los Fundamentales. Damián Rovner es un músico trompetista que tocó bastante tiempo con Me Darás Mil Hijos, grabó un par de discos con ellos, tocó en el colectivo heterofónico de Santiago Vázquez. O sea... Siempre como instrumentista, como trompetista, eh, en formaciones, eh, bueno, en el caso de Manadas Mil Hijos, de cancionísticas, pero también en proyectos experimentales como eh, el de Santiago Vázquez y otros proyectos así, medio delirantes, vamos a decirlo. Eh, por ejemplo, tiene una banda, Tributo a Tom Waits, que en realidad no es exactamente un un tributo, sino, sino versiones bastante dementes de ya las por sí canciones de mentes de Tom Waits. Eh, pero ahora Damian Robner sacó un disco de canciones, de canciones de su autoría, música y letra, eh, con los fundamentales, donde así se llama su banda. El disco tiene producción artística, arreglos, dirección musical de Poppy Espatoco, gran pianista eh, que acompañó durante muchísimos años a Mercedes Sosa y, y además toca Poppy Spatoco el, el piano en la banda Los Fundamentales, la banda que grabó este disco. Un disco que tiene ritmos bailables, eh, alguna cumbia... Eh, pero yo me quedé me quedé con un tango que es el que cierra el disco y que se llama Yo no quiero Facebook. Sí, un tango que habla de Facebook. Damián Rovner y los Fundamentales. No escriban en mi muro ni anden por mi vida mirando mi perfil No quiero ser fan de cualquier cosa y andar a toda hora contando a dónde fui Yo no quiero decir que estoy pensando decir de dónde vengo ni a dónde voy a ir Yo no quiero que sepan lo que hice Que sepan lo que hago, que sepan lo que haré. Yo no quiero amigos sospechoso, que pasen por mi vida sin noche de café. Yo no quiero ser etiquetado, ni ser recomendado, ni comentar mi estado quiero mirar fotos antiguas de viajes aburridos, de gente que olvidé. Yo no quiero eventos programados, pulgares para arriba, regalos sin papel. Yo no quiero que sepan lo que hice, que sepan lo que hago, que sepan lo que haré. Y no quiero... Amigos sospechosos que pasen por mi vida sin noches de café. Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimo. Decimo. No soy la persona de tu vida, soy la persona de mi vida. Decimo. Decimo. 1, 2, 3, 4. Decimú hoy con Miguel Benazallag, filósofo, neurocientista se diría, ¿no? qué palabra, ¿no? ¿no? No, yo creo que no. Yo, militante. Trabajo en neurofisiología. ¿no? Persona sumamente alegre que está trabajando con estos temas de las tristezas y las pasiones y cantidad de cuestiones y sin embargo no perdés la, la, esas ganas de hacer las cosas y por eso hace un ratito Miguel nos estaba diferenciando la cuestión de la militancia triste como una militancia... ...nostálgica y... ...qué más, no sé qué palabras usar... ...no, la militancia triste es... Eh, ...la persona que mira el mundo... Eh, ...desde un mangrullo... ...para decirlo así, ¿no? ...o sea, que mira el mundo desde arriba... ...cree mira el mundo de arriba y dice... Eh, ...acá lo que haría falta es cambiar... Eh, ...los planes económicos... ...la agricultura, la geopolítica... ...viste, o sea... Y, ...y esa es una mirada un poco al pedo... ...porque efectivamente, mismo la gente... ...que está en los centros de poder no piensan así, piensan en segmentos cortos siempre, por eso están entrampados entonces ese pensamiento de lo que hace falta cambiar macro, así macro, siempre es un pensamiento de la impotencia y de la tristeza, pero que hace que el militante se comporte siempre como el amo liberador que quiere dirigir gente, ¿no? concientizar y demás. Y Miguel Benazayak, filósofo, neurocientista, te lo voy a decir, psicoanalista, doctor en psicopatología y demás, lo que está proponiendo es salir de eso, salir de esa tristeza, de esa impotencia, para ponerse a operar. Y estás marcando a través de tus investigaciones. ...una cuestión de la que recién nos estamos hablando... ...que es cómo lo digital está afectando nuestro cerebro... Sí. ...entonces... En, me, ...¿de qué modo lo afecta? El problema es que... Sé que en, hay muchos, pero... No, el problema es que el, el mundo digital... ...es un mundo muy particular... ...porque... Eh, eh, ...nosotros eh, pensamos, por ejemplo... ...la relación con la escritura... ...con la pintura, con la fotografía... ...con el cine... ...estamos pensando en mundos... ...donde hay una cierta continuidad... ...entre la experiencia viva... ...entre el mundo vivo, material... ...y las representaciones... ...que hacen parte de ese mundo... Cool. Eh, ...que es el mundo analógico, para decirlo así... ¿no? ...el mundo digital es un mundo... Eh, ...donde hay una ruptura radical... ...entre los modelos... ...y las imágenes... Eh, los, eh, ...los algoritmos... ¿no? ...que se producen para hacer eh, sistemas y la materialidad del mundo porque porque en lo digital hay una ruptura porque lo digital no uh, tiene ya más no no no arrastra más nada de lo territorializado del, del claro. mundo lo digital es una ruptura porque pretende transformar en información codificada puro código el mundo material Perfecto. y por qué digo pretende porque en realidad no es que lo digital no tiene nada de malo en sí Pero lo malo es esta creencia metafísica que hay de que de repente el mundo digital es el verdadero mundo. ¿Por qué? Porque el mundo digital es el mundo de la transparencia. En el mundo digital eh, todo es calculable, todo es eh, nombrable, todo se entiende. En cambio, en el mundo, para decirlo así entre comillas, analógico, el mundo no, eh, no todo es calculable, no todo es transparente, no todo es identificable. ¿verdad? Entonces el mundo digital ha construido un ha construido un, una nueva ideología, una nueva metafísica, una nueva religión que dice la verdad de la materia, para decirlo así, la verdad de la vida es algo que es, que es como el alma, verdad, que posee la materia, que es la información. Todo es información. Pero cuando decimos información no son las noticias las ocho de la tarde, ¿no? Información que es información digitalizada, ¿no? Entonces bueno. todo es información y yo podría recoger el conjunto de información que hace que conforma esta mesa, que conforma Sergio, que conforma el cerebro de Sergio y transformar eso ponerlo eso en uh, otra, uh, otro soporte, ¿se entiende? o sea que, en síntesis, para decirlo espero claramente, dentro de la ideología metafísica de toda esa información la materia es una forma, un modo de existencia de la información. O sea que la información puede existir bajo so, con diferentes soportes, ¿se entiende? Entonces, bueno, yo de un mundo de vista uh, mismo en biología, ¿viste? yo efectivamente digo con muchas otras gente, pero no somos escuchados, no somos minoritarios absolutamente, que mismo el famoso la cadena triple uh, hélice de ADN, ¿verdad? Mismo uh, eso no, no es código, ¿verdad? Sí. O sea que Eh, eh, eh, el, eh, el genoma humano o el genoma animal, porque importa, no está encodificado en la, en la triple cadena en la triple hélice, en el ADN no está encodificado, ¿se entiende? o sea que no es que yo tengo que agarrar el ADN y tratar de descifrarlos como champoleón con eh, los jeroglíficos, con los jeroglíficos ¿verdad? yo no, no tengo que tratar de sacar el código que está dentro yo puedo efectivamente y es muy útil eh, interpretar ...con un código limitado... ...algunos fenómenos... ...y comprender mucho... ...y conocer mucho, mucho, ¿verdad?... Eh, ...del ADN o de cualquier cosa... Eh, ...porque yo... Eh, ...bueno... Eh, ...modelizo la cosa... Eh, ...como si fuera un código... ...y trabajo con eso... ...lo que pasa es que el mundo actual es un mundo donde... ...no dice... ...yo tengo modelos digitales... ...que interactúan con el mundo de la materia... ...dice el mundo de la materia está compuesto de información bueno, entonces eso significa cambios terribles, terribles, porque efectivamente el mundo de la materia, no sé pero el mundo de lo vivo por supuesto que todo escapa al código Empieza... todo ¿no? escapa al código ¿verdad? y entonces eh, nuestro mundo actual eh, se comporta así, entonces la promiscuidad con las máquinas digitales están formateando poco a poco nuestro cerebro Y eso es el laburo mío como en neurofisiología, ah, no. tratar de mostrar cómo poco a poco, simplemente por la utilización de máquinas digitales, hay modificaciones. Entonces, bueno, hay una que es muy cómica, porque es el trabajo sobre el GPS, ¿no?, el navegador, que muestra cómo un grupo de choferes, con los que trabajábamos, de taxi, poco importa, que empezaban a, a conducir con sí. GPS, cómo al cabo de tres años, los núcleos subcorticales que se ocupan de cartografiar el tiempo y el espacio, se habían atrofiado, por ejemplo. ¿verdad? Se les atrofió nuestro sentido de la ubicación, la orientación... Total, espacial ¿ves? Entonces... Eh, el GPS, claro, el otro día he escuchado una frase en una serie de criminales y más pero decía, claro, los artefactos demasiado útiles empiezan a generar gente demasiado inútil. Es, sí, exactamente, es eso. O sea, eh, entonces, no se trata de ser tecnófobo para nada, ¿no? En, o sea, tener fobia de la técnica, ¿no? Se trata simplemente de eh, comprender que, eh, que hay algo para comprender. Que hay algo para comprender. Claro, ¿verdad? que es un que, tema. Es un... Que es un tema. Que no es todo lúdico, hermoso, fantástico, ¿verdad? Sino que es un tema. Es un tema porque, efectivamente, eh, si eh, el pensamiento complejo eh, deberá hacerse de acá a un tiempo, dos días, ¿no? <risa> no en red con máquinas que calculan millones de cálculos por segundo, eh, y nosotros no podemos identificar la singularidad del pensamiento humano, por ejemplo, es un problema, es un problema porque decimos, bueno, es realmente eh, medio como bajarse los pantalones demasiado frente a la potencia técnica de realmente identificar totalmente el cerebro con la máquina yo te doy un ejemplo uh, justo antes de venir me habían invitado a un congreso en Niza en Francia de había neurocientíficos había robóticos uh, gente que trabaja con nanos todo toda la comunidad bueno de la comunidad de ciencia ficción real no y entonces estaba conmigo yo tenía que, que hablar con el chino que perdió uh, el campeonato mundial digo contra Ajá. la máquina viste que hace dos meses perdió Ajá. ...y entonces eh, todos los colegas estaban ahí... ...porque era un congreso... Entonces, ...los colegas inter intervenían... ...y decían... ...bueno pero la máquina puede mentir... ...la máquina puede... ...entonces la máquina por ejemplo puede hacer una cosa fantástica... ...que es no solamente conocer millones de jugadas... ...sino que aparte puede hacer un profilaje... ...del chino que tiene enfrente... ...y entonces por profilaje del chino sabe más o menos cómo va a actuar el chino eso de profilaje ¿qué quiere decir? ¿lo lee al chino? Lo, lo, claro te ¿lo descifra? sí ¿te descifra el chino? entiende sus, sus intenciones? te modeliza tu, tus comportamientos habituales ¿entendés? entonces te, te modeliza tus comportamientos habituales y a partir de una modelización de comportamientos habituales la máquina eh, no solamente puede hacer jugadas de go complique, complique, complejísimas sino que encima sabe cómo, cómo actúa el chino Benazayag, Miguel. ¿Y qué hacemos frente a todo esto? Bueno, entonces la respuesta que yo doy, que es mi línea de investigación, es de decir, no me cabe absolutamente la menor duda que la máquina va a aplastar a todos los chinos que juegan al Go, más a algunos argentinos que jugamos apenas al tinente, ¿viste? Pero lo que pasa es que el deseo, las ganas, la motivación para jugar al Go, al ajedrez o al tinente ¿Por qué jugamos a eso? Eso es lo que escapa a la máquina. La singularidad de lo vivo no está en los mecanismos que son modelizables, eh, aumentables, disminuibles, eh, eh, reciclables, qué sé yo, delegables. La, la singularidad está en ¿y por qué nosotros hacemos eso? ¿Entiende? Ese ¿y por qué hacemos que tiene que ver con la larga duración de la evolución de la especie? Para mí no tiene que ver con un alma, tiene que ver con Eh, la larga duración, de, de, que, que no todo corresponde a comportamientos útiles, adaptativos útiles, ¿verdad? Entonces, esa complejidad que es la complejidad misma de lo vivo, ¿verdad?, eh, es lo que efectivamente eh, la máquina eh, tiene de naturalmente diferente con respecto a lo vivo y es muy difícil mostrarlo eh.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 www.lavaca.org